La verdad en de uno no es la verdad en de todos, pero eso sí, no hay más en verdad que la que uno ha vivido. Y mi verdad es que el pasado tiende a olvidarse, de modo que la memoria rescata aquellos hechos que se vivieron con intensidad. Esto significa que hay que ser excesivo, hay que querer con locura, amar a esa medida, hay que brindar por amistad y compasión, hay que saludar y despedirse de los amigos como si fuera la última vez que los vamos a ver. Hay que viajar por la vida sin freno, hay que morder el anzuelo, hasta desangrarse, de esa forma nos aseguramos que las heridas permanecen, las heridas tienen que sangrar, no hay que taparlas no tenemos hay que tener vergüenza a mostrar nuestro dolor Esto es el Arrosa 266 en la sintonía de Onda Cero Radio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 noche vamos a tener Tertulia Zona Cero y muchas más cosas. Una etiqueta Almodilla Rosaventos en Twitter, Almodilla Rosaventos. Lo dicho, tenemos eh, Tertulia, Tertulia Zona Cero. Van a estar con nosotros Amado Martínez, Juan José Sánchez Manuel Carbellal y Miguel Pedrero. Y atención, porque además vamos a tener un invitado más que especial, pocas o ninguna vez ha estado en la radio, alguien que viaja en sus sueños, que queda con gente en sus sueños, que es un navegante del mundo de los sueños. En unos minutos lo vais a escuchar, un auténtico navegante, el verdadero navegante, el navegante de la mente. ...y además después muchas noticias en la tertulia... ...el hombre sin cerebro pero resulta que es un hombre que es un genio... ...señales, señales de que algo está pasando por ahí fuera... ...porque alguien está mandando desde no se sabe dónde... A ...alguien inteligente aparentemente desde algún lugar del cosmos... ...señales de radio que llegan a la Tierra... ...no sé, vamos a conocer también y no vamos a dejar otra opción... A una información, a una noticia que va a ser espectacular lo que vamos a contar. No hay otra opción, no hay otra posibilidad. Ha ocurrido algo en un mar y eso que ha ocurrido en el mar significa que allí existió un continente. Y además vamos a tener ecos en del pasado, el metro y sus misterios, los fantasmas en del inframundo, ecos en del pasado con Laura Falcó Lara. Y vamos a tener el relato de Silvia Casasola, mujer de C con historia, protagonista de la segunda parte, la segunda entrega de la primera dama de los Estados Unidos, de Eleanor Roosevelt. Recordamos, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, una página web, la sesión dedicada a la Rosa de los Vientos en la página web de esta cadena de emisiones, sondacero.es. Lo dicho, esto es en la Rosa de los Vientos, son la 1 y 35 minutos, arrancamos. Rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Nuestro invitado lleva siempre una tarjeta en el bolsillo. Pone algo. Cada pocos minutos eh, la mira. Evidentemente, siempre o casi siempre pone lo mismo.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 Incluso sitios que solo existen en el ensueño, que no son sitios reales, que puedas encontrar en la realidad de todos los días. Y sí se producen reuniones y, y si sí hay coincidencias entre los relatos de todos los diferentes ensueñadores sobre lo que han visto y sobre lo que han compartido dentro del ensueño. Y para ser un ensueñador hay que tener mucha imaginación, hay que tener una predisposición especial, hacéis algo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 Buenas noches. la belleza. Con Manuel Carvillal, buenas. Hola. Juan José Chetoro, buenas. Hola, muy buenas. Miguel Pedrero, muy buenas. muy buenas. ¿Qué Bueno, yo soy Qué interesante. guapito, guapitos. <risa> Qué interesante, ¿verdad? Lo que ha comentado sí, este hombre. Sí, sí, el, el, a este a este hombre, el, el navegante, yo lo conozco hace, hace muchos años y le tengo que agradecer que él fue precisamente quien me puso en contacto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 eh muy bonitas, ¿vale? No es el mm. lugar de contarlas ahora y, y muy, muy íntimas, pero sí, sí que eh, uy esto me, está, esto me está empezando <risa> a interesar <risa> muchísima, ¿Eh? no, no, es, no <risa> es nada de película X, eh, no es nada ah, no. de película X estaban salivando ya Mado <risa> No, sí son de los pongo tu eh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 No los voy a llamar divinidades, ¿no? Pero sí como una especie de conocimiento interior que tú tienes. Ponerte en contacto con, con, con ese conocimiento inconsciente, esa sabiduría. No sé si llamarlo arquetipos junguianos, ¿vale? <risa> Vamos a darle oh, una explicación psicológica. Pero pero sí puedes mm, preguntar cosas y... O sea, que podría y, quedar con Charlize en un sueño lúcido. Podrías, ¿por qué no? ¿Por qué no, eh? me está empezando a <risa> interesar muchísimo. De sueño se sigue viviendo. Eh...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 Abantes, oh, se soñaba antes, ay, ¿no? ¿sí? no, no, no, no, se soñaba se soñaba antes sí. estaba hablando, pronuncia la palabra en ensoñadores, Eso sí. cuando habla de la escuela tolteca sí. esto viene de Castaneda no tenéis un pitido de esto es así como con los tacos cada vez que diga Castaneda bueno, vamos a escuchar las noticias en la actualidad vamos a ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo, tenemos muchas noticias, muchas informaciones en la tertulia con en la rosa de los vientos, ahí que os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 tenía una fina capa, fina capa de algo y líquido ¿no? y este hombre que entonces tenía Ahora cuando se discuta con el cuñado dices oye que te hago un escáner ¿eh? <risa> porque como se descubre esto pues fíjate este hombre sí, te, sí. tenía 44 años estaba casado era padre de dos, de dos hijos y a... se llamaba Bar Simpson <risa> no pero es, que es muy fuerte <risa> sí. no no había aprobado había unas oposiciones era, claro, era funcionario lo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 Nosotros que aprovechamos en la tertulia para hablar de esas leyes, esas leyes, esa Silvia, que tienen que ver con pues eh, poner freno legislativamente a la manipulación de la mente, a lo que se puede hacer un poquito tecnológicamente ya. Si sí, la ne neurotecnología es un hecho ya, cada vez hay más avances, se están logrando mayores cosas...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 The in el recuerdo para un investigador del mundo del misterio David C. Cuevas y su pareja Olivia, su pareja que falleció hace tan solo 48 horas. A David lo hemos tenido aquí Manuel en algunas ocasiones, y la última fue para contar cosas sobre ese poltergeist todo el mundo ha oído hablar.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 de los vientos en onda cero ecos del pasado debajo de algunas grandes ciudades existe otra ciudad una ciudad que se escribe en clave de metro ...y los misterios eh, del metro... ...los fantasmas eh, de algunas estaciones... ...esas estaciones de fantasma... ...van a ser algunos de los temas que vamos a tratar aquí... ...en en eh, del Pasado... ...con la Presidenta de Prisma Publicaciones... ...con Laura falcó Lara... ...laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno... ...laura, el metro, ese a mí me resulta fascinante... ...pero es que tiene unas historias... ...verdaderamente bueno, llamativas... Verdad es que, ¿eh? como decías ...es una ciudad debajo de la nuestra... Sí, sí. ...muchas estaciones no existen... ...pero siguen estando construidas... Eh, hay muchos túneles que no conocemos, bueno y tiene historias curiosísimas, algunas de fantasmas pero otras no y sin embargo sigue siendo igual de atractivas de curiosas, ¿no? Dice luego que sí, vamos a comentar algunas porque siempre pensamos, Madrid, Barcelona, no, el metro no solamente es en Madrid, Barcelona, también es por ejemplo Palma de Mallorca. Que es un poco extraño pensar en una isla con metro, pues sí mira en Palma de Mallorca se inauguró ...en la en plena precampaña de las elecciones autonómicas municipales de dos mil siete. ...con ese motivo además se pretendió que durante un tiempo eh, desde el uno de octubre... ...bueno hasta el uno de octubre, perdona, fuese gratuito para darla a conocer... ...pero parece que es un metro que suele decirse que tiene el gafe, ¿por qué? Porque antes de que llegase ese día el metro se inundó hasta en dos ocasiones... ...y, y la tercera ocasión que volvió a inundarse, que ya fue en septiembre, fue tan grave... Lo obligó a cerrar todo durante casi un año entero, demostrándose que el bombeo no servía de nada y que más estaba mal hecha la estación. Cuando consiguieron repararlo y fue a reabrir la, la línea, empezaron lógicamente ya a cobrar a la gente que subía en el metro. Y el problema es que la demanda de viajeros resultó que no era para, para nada la esperada, con lo cual... El metro fue deficitario y hubo de ajustar eso a unos horarios pues de media hora, como mucho, entre metros. Y además, una cosa rarísima que no ocurre en ningún otro punto de España. Y es que, por ejemplo, es el único metro que cierra los sábados por la tarde que no abre domingos ni festivos. Una cosa pues un tanto atípica, ¿no? Llamativa, desde luego. Y fíjate, hemos hablado en alguna ocasión en este programa de los gafes, en de las personas gafes, pero en este caso, lo gafe es el metro en sí o la parada. Efectivamente. Pero luego hay cosas todavía más curiosas. Tú que vives en Madrid, ¿sabes? Sí. Porque el metro de Madrid circula por la izquierda. Sí. No lo sabía, pero sé que me lo vas a contar tú. Yo, la verdad, me quedé un poco perpleja. No tenía ni idea. Resulta eh, que Madrid es la única ciudad de España que el metro circula por la izquierda. ¿Y por qué ocurre eso? Pues por una razón muy ba muy básica y muy, muy tonta, pero muy real. Resulta que en España no se implantó la normativa de circulación nacional hasta el 1930, de manera que mientras que en Barcelona, desde que se empezó, se circuló por la derecha, en Madrid se empezó mucho antes. Eh, y no se empezó a circular por la derecha hasta 1924 ¿Qué ocurre? Que la primera línea de metro se instaló en 1921 Y por tanto cogió el antiguo sistema que era igual al británico Es decir, por la izquierda Una vez instalada la primera línea no podían hacer el resto al revés Con lo cual, por ese motivo, el metro de Madrid es totalmente de izquierdas Por decirlo en el buen sentido de la palabra ¿eh? <ríe> Que nadie me entienda mal El metro de Madrid se circula por la izquierda Y hoy sabemos por qué es Un metro que se inauguró hace casi 100 años un metro centenario pero hay muchas cosas en el metro en Madrid que se pueden destacar, bueno, que se puede señalar la estación Fantasma de Chamarí o la estación que tiene su historia la de Pearson Molina Bueno, hay dos estaciones en, en Madrid que tienen fama de encantadas. Una es la de Tirso de Molina, y en este caso lo que ocurre es que cuando se empezaron las obras, en 1920, unas obras que hicieron de ampliación, eh, dicen que los obreros salieron espavoridos, eh, auténticamente asustados, porque escucharon una serie de lamentos y de gritos pidiendo auxilio en una de las paredes que estaban pues perforando. El caso es que eh, las autoridades eh, se enteraron del incidente ...lo dieron por una estupidez... ...no podía ser que quien coño iba... ...hablando claro y mal... ...a, a, a gritar, auxilio al otro lado de la pared... ...con lo cual enviaron una nueva peonada... A, pues ...a reventar esa pared... ...la sorpresa fue cuando al tirar el muro abajo... ...se encontraron con un cadáver en su interior... Hubo varias investigaciones. Eh, algunos llegaron a la conclusión que probablemente la historia antiguamente eh, sobre esa zona o en esa zona hubo una antigua ermita y que podría ser que fuera los restos óseos de algún pues fraile o algún, eh, alguna persona que estaba en la ermita esa. De hecho, incluso los espiritistas de la época llegaron a decir que probablemente era el, era el desecho de una muerte violenta que había habido pues, en esa ermita quizás a manos de los aracenos o de otro tipo de suceso. En cualquier caso, dicen que a día de hoy todavía se siguen oyendo esos lamentos cuando el metro está en silencio. Así que aquellos que ir a de molina de madrugada, ya saben, igual se encuentran pues con eso, con lamentos de queja de un pobre difunto. No solamente el metro de Madrid se tiene una estación donde hay una voz en que se desconoce su origen, sino que si nos vamos también al de Londres se pasa algo parecido. Bueno, el de Londres es una historia quizás eh, de leyenda, anecdótica, incluso romántica, diría yo. Y es que cuando vamos al metro de Londres, los que hemos estado durante muchos años yendo al metro de Londres por diferentes quehaceres, sabemos que había una voz, que era una voz histórica, que decía Mind the Gap, que sería algo así como vigilen con el eh, con el desnivel que hay entre el vagón sí. y la vía, no sé acaso, que metan el pie por en medio. Bueno, pues esa voz de Mind the Gap pertenecía a un señor, un señor que se llamaba Oswald Lawrence, y su mujer, Mar Margaret Colum eh, la verdad es que le encantaba oír la voz de su marido y sobre todo a partir del momento en que él murió de hecho muchas veces iba a la estación que tenía cerca de casa la de Embakeman eh, precisamente para oír la voz de su marido pues un buen día resulta que decidieron cambiar esa audición y la pobre, la pobre mujer desesperada se fue a los directores de la estación a pedir por favor si le podían grabar esa voz histórica en un CD para llevarse la casa y poder seguir oyendo a su marido fue tan nostálgica y tan eh, romántica quizás la situación que no solamente le grabaron un CD con la voz de su marido sino que decidieron puntualmente volver a reponer aquel audio de toda la vida histórica así que todavía a día de hoy se puede oír de vez en cuando la voz de este señor nos cuentas algunas historias eh, tremendas y terribles, eh, pero esta historia que nos acabas de contar es bellísima es una voz eh, de alguien fallecido pero que pega a la persona que estaba junto a él la pega a la vida, la pega a esa persona y le hace recordar a él, que mejor que cosa más bonita, ¿eh? Efectivamente, pero luego también ocurren cosas siniestras en los metros Y es que eh, muchos de los vigilantes hablan de animales extraños sí. Todos estamos acostumbrados, y bueno, y que creo que tenemos integralizado Que en un metro pues pueden haber desde ratas, escarabajos, cucarachas Ese tipo de bichos que a mí sinceramente me ponen los pelos de punta Pero que tengo que aceptar que existen y que hemos de convivir con ellos Pero dicen que en el metro hay más que eso De hecho muchos vigilantes, muchos operarios afirman haber visto animales Que son incapaces de identificar Y no es tan de extrañar cuando se han encontrado, pues, todo tipo de bichos muertos, serpientes, pero también muchas vivas. Así que, ojitos, si nos, nos ocurre bajar a las vías del metro, porque podemos encontrarnos a saber qué. Siempre se ha dicho lo de los eh, cocodrilos y, y otros animales inmensos eh, en ciudades eh, muy grandes, en Nueva York, en Madrid, bueno, pues... Eh, Seguramente está asociado el comienzo, el origen de, de esa sospecha, de esa leyenda Una historia, ahora nos vas a contar algo verdaderamente tremendo, muy desconocido Pero hablamos de otro metro, hemos hablado del de Madrid, hemos hablado del de Londres Y hablamos ahora del de Barcelona Es un metro que tiene, eh, por ejemplo, suicidios, ¿no? Hay una estación que tiene fama de estar realmente maldita y donde además los operarios durante mucho tiempo no querían trabajar. Tuvieron serios problemas para encontrar jefes de estación porque muchos de ellos se acababan despidiendo. Y es que la estación de Rocafort tiene fama de muchas penalidades, de una historia realmente truculenta y de tener fantasmas. Y es que cuentan. ...que esta controvertida estación fue refugio aéreo durante la guerra civil... ...esta estación fue el epicentro, una de las zonas más bombardeadas... ...durante la aviación fascista italiana aliada de Franco... Eh, ...dicen que aquel que agudiza el oído... ...muchas veces puede todavía oír aquellos, aquellas alarmas... ...y aquellos ruidos antiaéreos de 1936... ...de hecho los pasillos de esa estación... ...donde está la línea 1... ...han sido testigo de muchísimos sufrimientos... ...y de muchas muertes... ...costaría imaginar la cantidad de penurias... ...que han ocurrido en esos andenes... ...de hecho el metro ha tenido además... ...dos grandes tragedias laborales... ...una de las cuales se, se saldó con el fallecimiento... ...de 11 trabajadores... Y eh, la siguiente que ocurrió cerca de la estación de Urgel, que es la estación siguiente, eh, fue que sufrió un derrumbe cuando se construía el, tonel, el túnel, y otra que ocurrió fue en mil novecientos eh, veintiséis, perdón, esta que te he explicado, perdona, fue la de mil y otra que ocurrió fue en mil novecientos sesenta y ocho cerca de la de San Andreu, también hubo otro desplome. Es decir, ha habido muchísimos muertos cerca de esa estación. Por si fuera poco. Eh, comentan que sobre los 70 hubo una especie de, de bueno de extraña sucesión de suicidios en esta estación que nadie podía entender a qué se debían pero mucha gente se lanzó a las vías del metro en esta estación justamente como te decía, algunos jefes de estación y, y varios empleados se han dado de baja diciendo que no quieren trabajar que no se puede estar ahí cuando el lugar está vacío hablan de supuestas apariciones espectrales ruidos extraños, sensación de no estar solo y, y muchas veces eh, pues incluso los circunstancias circuitos cerrados de televisión dice que se fueron testigos de imágenes inexplicables. Así que aquellos que quieran pasar miedo que vayan a dar un paseito por Rocafort, por ejemplo. O que se vayan a la estación Fantasma Gaudí, ¿no? Esta es otra de aquellas historias curiosas. Dicen que en la línea cinco pasada a la Sagrada Familia hay una estación fantasma, como en otras ciudades, como te comentaba, en Madrid tenemos la de Chamberí, pero hay muchas, muchas más. El caso es que esta estación fue un proyecto que jamás acabó de, de concluirse por escasez, escasez de fondos. Eh, el nombre que iba a llevar esta estación era la estación Gaudí. Y, y comentan pues que aún y así esa estación, cuando tú pasas con el tren, porque pasas y la puedes divisar, dicen que si prestas atención, si miras por la ventana, hay gente que detecta sombras misteriosas, personas sin rostro que están esperando un tren en una estación inexistente. ¿Quién sabe si es una leyenda o si realmente ocurre? Y también es una leyenda eso que se dice de los fantasmas de la estación de Plaza Cataluña. Bueno, ahí ya tengo mis dudas y es que dicen que, y es verdad que en los 80 se puso de moda una estupidez como muchas otras que ocurren en este país, como el balconing, pues en los 80 fue en la mola del metrosurf, es decir se enganchaban en la parte trasera de los vagones se dejaban arrastrar o se subían incluso al, tre al tren, al techo del tren para surfear muchos murieron haciendo semejantes estupideces, arrollados o incluso electrocutados. Dicen que dos de estas muertes más violentas se produjeron en la entrada de la vía 2 en la estación de Plaza Cataluña. Y hay muchos trabajos que afirman que a día de hoy en esa zona se pueden ver formas extrañas, nebulosas o incluso eh, perfiles sin, sin cara que parecen estar en, enganchadas a esos vagones surfeando de esa manera que ya realmente pues no se hace. Y lo que no se hace también fue una de esas ¿sabes? leyendas, ¿sabes? pero es una historia verdaderamente inquietante ese tren al inframundo, ese tren que recoge a las ¿sabes? personas ¿sabes? Bueno, que van al más allá, ¿no? Bueno, dice la leyenda que se rumorea, de hecho, que tras cerrarse todos los accesos al metro, cuando el metro realmente se queda cerrado y solo que hay mucho personal que comenta eh, que, bueno, que hacen quizás correr esa leyenda o ese mito urbano ¿no? que cuando ya todas las puertas están cerradas y hay ese silencio espectral entre las vías, a veces pasa un tren blanco, un tren reluciente un tren que ya no se utiliza un tren anticuado, que es un tren de época que hace muchos años que no circula y Sin embargo, se le ve pasar por las estaciones y por los túneles abandonados. Dicen que ese tren recoge a pasajeros con asuntos pendientes, pasajeros que debían haberse ido ya al más allá. Y atención a lo que vamos a contar y a explicar. El próximo jueves por la noche, el próximo jueves en día 20, a la una y media de la madrugada, Abre sus puertas aquí en Onda Cero, el Colegio Invisible. Un nuevo programa, un nuevo programa de misterio, un nuevo programa en el que vamos a escuchar la voz de Laura Facolara, que nos va a contar las cosas que conocéis y más cosas, muchas más cosas. Bueno, para aquellos que conozcan el Colegio Invisible, que hasta hace pues un año era un podcast en Podium Podcast actualmente pues va a ser un programa en directo en antena, mejor dicho que vamos a realizar aquí en Onda Cero en nuestra casa en, en la casa pues vuestra La Rosa de los Vientos y Nuestra un programa que bueno yo creo que tiene que ir de la mano del vuestro somos hermanos, vecinos no es exactamente el mismo formato pero sí que somos pues primos hermanos ¿no? y en este caso pues para aquellos que lo conozcan saben que es un programa de viajes un programa donde eh, Lorenzo Fernández Bueno y Servidora abrimos un espacio donde recordamos o incluso viajamos a lugares donde pues tenemos vivencias y explicamos qué misterios se envuelven en ese lugar, las cosas que ocurren acompañados de también dos grandes de la radio como es Miguel Petrero otro colaborador y participante de La Rosa de los Vientos y otro gran amigo que es Jesús Ortega, ¿no? Pues los cuatro iniciamos ese viaje todos los jueves por la noche a partir del día 20 aquí en Onda Cero de la una y media a las dos y media de la mañana y luego también estará colgado en podcast por supuesto y para aquellos que quieren No irnos, pues ya lo saben. Tienen el jueves por la noche en, en el colegio invisible y los sábados y los domingos la rosa de los vientos. Así que yo creo que tenemos una semana completa para aquellos que nos apasiona el misterio. Onda Cero desembarca total y absolutamente en el mundo del misterio. Por cierto, la primera aventura hacia donde nos vais, eh, pues ¿qué nos lugar nos vais a presentar? Lugar... Yo creo que es mágico donde los haya, que es Isla de Pascua, un lugar donde hemos estado diversas ocasiones, tanto Lorenzo como yo, como Miguel Pedrero, un lugar mágico, un lugar con una historia apasionante y bueno, espero que nos acompañéis en este primer viaje y disfrutéis con nosotros como nosotros lo hemos hecho eh, recordando y paseando pues por esa isla mmm, increíble, esa isla con esa leyenda y con esa historia apasionante como tiene Isla de Pascua. El próximo jueves eh, por la noche, el jueves a la una y media de la madrugada, insistimos, abre sus puertas, un nuevo programa de radio, un nuevo programa de misterio aquí en Onda Cero, el Colegio Invisible, se viaja a la Isla de Pascua y es que muchos sitios y muchos destinos eh, que nos eh, proponéis, que nos contáis, pues eh, tienen el mundo del misterio como epicentro, uno de ellos, eh, que os vais a eh, entender muy poco en verano, es yo creo que una de las capitales mundiales del misterio, México, ¿no? Efectivamente, y es un viaje que hacía, hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer con Grupo Eh, ...yo en México está en diversas ocasiones es un país que me tiene enamorada... ...tanto su cultura, su gente, sus religiones... ...porque es una mezcla, una amalgama de cultura eh, increíble... ...me encanta además la comida... O sea, ...siempre cuando el picante no se pase, en cosa que sí. es difícil... ...pero me gusta la comida mexicana, me gusta su cultura, su colorido... ...y sí, nos vamos a ir del 2 de agosto al 15 de agosto... salía desde Madrid, desde Barcelona... ...Lorenzo Fernández Bueno y Servidora con un grupo pues, de valientes que nos quieran acompañar a recorrer pues desde lo que es Ciudad de México, donde hay muchísimas cosas que ver, como la Pirámide de la Luna, del Sol, la Ciudadela, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el Museo de Antropología, la Casa de Suida bueno, lugares increíbles como la Isla de las Muñecas. Luego cogeremos un avión y nos iremos hasta San Cristóbal de las Casas. Allí pues recorreremos lugares preciosos como la Iglesia Santo Domingo, San Juan de Chamula. Bajaremos luego hasta Palenque. En Palenque que pues eh, que decidido de toda la zona y de lo que es eh, la, la parte más arqueológica de Palenque, de ahí iremos a Campeche, de Campeche nos desplazaremos hasta Mérida para ya bajar a lo que es la zona de Chichen Itza Rivera Maya, pasar unos días en la playa, el solecito en Cancún y, y de paso pues conocer también Tulum y todo lo que es eh, pues eh, Chichen Itza que es una zona arqueológica también increíble y ya pues al cabo de unos días nos volveremos a España pero vamos, que serán 15 días intensos, 15 días de no parar, la gente nuevamente este viaje lo hace eh, en dos viajes, nosotros hemos querido hacerlo todo de uno, y por eso hemos cogido 15 días, y aquellos que nos quieran acompañar verán cómo van a disfrutar muchísimo de un país mágico donde los haya. Desde luego que es así México, nos vamos eh, a México viajes en verano. En Viajesprisma, como siempre en Viajesprisma.com En Viajesprisma.com está toda la información en Viajesprisma.com insistimos, pero también hay información y se va a ceder, en Verano, un congreso de investigación sobre el ocultismo, el misterio relacionado con el mundo de los nazis Efectivamente, unas jornadas de enigmas nazis, el misterio y el esoterismo y los objetos de poder El 6 y 7 de junio en el Palacio de Benacazón de Toledo Para aquellos que quieren acompañarnos nuevamente en Viajes Prisma En la parte de congresos, tienen toda la información Pueden comprar las entradas, incluso el alojamiento, si quieren, de forma paralela eh, Hay una oferta muy interesante para coger todo un pack y acompañarnos. Habrá ponentes pues tan interesantes como Jesús Callejo como Abel Basti, Enrique de Vicente Mónica Álvarez Javier Martínez Pina Mariano Fernando Uresti, Óscar Erradón o Servidora, hablando pues de lo que toca mi último libro que saldrá el 18 de marzo, que es La lanza de Longinos. Ah, sí, que es que un consideran... objeto que interesó mucho a los nazis ¿no? Eh, Buscarlo, claro, claro, En general los objetos de poder eran una obsesión de Hitler y de Himmler y persiguieron por mundo entero pues muchos de ellos para intentar conseguirlos. Algunos sí que los consiguieron y otros no. Y la lanza de longinos fue uno de los que estuvo en Nuremberg y altamente custodiado por el ejército nazi. Y nos acabas en de entender la exclusiva. La información, sale ese libro, hablaremos mucho, eh hablaremos en La y tendido el próximo día 18 de marzo, ¿no? Efectivamente. Y esperaremos unos días, igual el próximo programa o el siguiente ya para dar más información, para explicar el fondo la historia porque además da para todo un, todo, todo un tema. O sea, yo creo que en ese día, pues Ecos del pasado, debemos dedicarlo, pues eso, a los enigmas nazis y a la lanza de longinos y los, eh, los objetos de poder. Muchos eh, temas que hablar aquí en El Futuro, ¿eh? en Ecos del pasado, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros y, nada, como siempre, hasta pronto. Ya sabéis, como nos ha comentado Laura Falcó Lara, El próximo jueves, por la noche a la una y media, abre sus puertas el Colegio Invisible, con ella, con Lorenzo Fernández, y con Jesús Ortega, con Miguel Perderero, otro Bahama de misterio, aquí, en Onda Cero. Buena radio. Y ahora tiempo para Mujeres y con Historia, para que Silvia Casasola nos cuente la segunda parte, de la segunda entrega, sobre la que fuera primera dama de los Estados Unidos, sobre Eleanor Roosevelt.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 Y este ha sido nuestro pequeño homenaje para una mujer diferente, con gran personalidad, llamada Eliana Roosevelt. Y hasta aquí las Rosas Vientos. Volvemos el próximo sábado por la noche madrugada del domingo a la una de la madrugada, las 12, en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias. Besitos.